Construimos comunicación comunitaria y recibimos en su habitual columna sobre cuestiones de género a Mari Servino. Buenos días, Mari. Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mirada y este, cómo, cómo ves la, la semana? ¿Cómo está transcurriendo esta semana o estas últimas jornadas? ¿Sobre qué va a versar tu mirada, tu columna, Mari? Bien, eh, en líneas generales, si me preguntás cómo va la jornada, bueno, eh, con todas las, las cosas que nos suceden ¿no? a nivel país, este, nuestra mirada es bastante triste, o penosa o, o preocupante. Pero bien, eh, dejando de lado todo eso, que es una preocupación bastante generalizada la que tenemos con todo lo que está ocurriendo, este, Hoy voy a hablar específicamente, les voy a contar, bueno, algo que hace un minutito nada más escuchábamos a través del spot que ha hecho Radio Kermés en la voz de nuestra compañera Verónica McLennan, eh, anunciando la jornada eh, para el viernes 1 de diciembre, jornada que está impulsada por nuestro movimiento abolicionista pampeano. Vos no sé si te acordarás, pero nosotras eh, eh, hicimos una convocatoria, digo nosotras, desde la, nuestra colectiva feminista Todas Somos Andrea, hicimos la convocatoria por allá por marzo a otras organizaciones este, de nuestra comunidad para conformar este movimiento abolicionista pampeano y lo hicimos público, por supuesto. Eh, era un, un pedido considerando urgente Y necesaria la unidad de, de fuerzas, de herramientas, de miradas, para hacerle frente justamente al proxenetismo y al negocio de la explotación sexual y de la trata. Y, y en nuestra tierra, ¿no? Que tierra prostituyente si la hay. Decidimos organizarnos como movimiento e impulsar, no sé, algún tipo de acción concreta eh, relacionada con la prevención y sobre todo también con el reconocimiento y la garantía a los derechos de las personas que sobreviven a la explotación sexual. Y en ese marco, como te decía recién, nuestra tierra prostituyente, porque tenemos dos intendentes condenado, condenados y otro también pro procesado por su, sus participaciones en estos, en estos delitos ¿no? de los que hablamos de trata y prostitución. Eh, nosotras desde nuestra mirada abolicionista formamos este movimiento como un frente, más allá de, de activar acciones este, como para estar muy preparadas ante el avance eh, reglamentarista que, que vemos este, en nuestro país, en diferentes provincias, todo esto financiado y promovido por un sector eh, que se quiere también sindical, como es el de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, que están en Capital y en Córdoba. Y también, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque nunca voy a coincidir con esa mirada reglamentista, eh, también hay académicas del CONICEC que, que promueven esta cuestión de reglamentar eh, el trabajo. Como, como si fuera un trabajo sexual o sea, las claro. trabajadoras sexuales nosotras desde nuestro lugar donde nos posicionamos como abolicionistas no, no, no por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con esto, nosotras hablamos de, de la autonomía, de las personas eh, de la libertad de decidir ninguna mujer que está en una situación de explotación sexual eh, tiene una elección libre Sobre ese, sobre ese tema, y, y hablamos también de esto que se, que se ha dado a llamar la esclavitud del siglo XXI, ¿no es cierto?, nosotras consideramos que es una esclavitud moderna, que se da sobre los cuerpos de las mujeres, travestis y trans, y que tiene como fin, obviamente, el de aportar dinero y ganancias a las redes de tratantes, y también de narcotraficantes, porque todo tiene que ver con todo, desgraciadamente. Ja. Sí. No sé si tenés sí. algún comentario para hacer No, no, te estaba escuchando y sí, a, a, definitivamente es, es así, todo tiene que ver con todo. Y este, bueno, estaba también pensando en que está para este viernes preparado, la, preparada la presentación de este libro Prostitución y trata herramientas de lucha abolicionista eh, que es. viene de la, de la mano de la campaña abolicionista ni una mujer así más es. víctima de las redes de prostitución. Este, claro. Preparado justamente este, este libro, esta presentación por el movimiento abolicionista pampeano. Bueno, este, va sí. a ser el, el viernes, va a ser a las 7 de la tarde. 7 en la universidad, sí. Este libro viene a conmemorar los 10 años que lleva la campaña abolicionista nacional y en ese libro intervienen algunas de nuestras compañeras locales, porque allí intervienen. Adriana Longoni, que es la compañera de General Pico del movimiento eh, por los derechos de las mujeres, este, también tiene intervención Mónica Molina, eh, nuestra compañera, y, y bien, y va a estar en el panel, van a estar en el panel también, eh, junto a ellas, y a Leonor Núñez, que es licenciada en psicología, que tiene un trabajo muy interesante en el libro va a estar también acompañando al panel Ángeles Zúñiga. Y Leonor Núñez tiene una mirada interesante sobre, sobre cómo prevenir la prostitución, ¿no? Eh, bueno, ella da una serie de estrategias y, y com comparte con nosotras esta mirada de que la, la prostitución como una institución sociocultural deja en evidencia la desigualdad entre varones y mujeres. Y también hay otra cosa muy interesante que, que comentábamos ayer, que si vos, vos hablas con, con todas las personas con las que quieras, eh, nadie nadie se atreve a justificar la trata de personas, por ejemplo. Sin embargo, cuando se habla de prostitución, ahí es donde las aguas se dividen y se revuelven, ¿no? Claro. Y, y nosotras como movimiento abolicionista condenamos la explotación de la prostitución ajena, pero bueno, eh, hay hay hay personas que parece que no entienden que la prostitución o la explotación sexual y la trata son eslabones de una misma ca cadena. Una no podría no es posible otra, si no estuviera claro. la otra. Claro. O sea, es una cuestión de lógica muchas veces que no. También este Leonor Núñez tiene eh, nos va a contar sobre esto que ella ha estudiado durante muchos años, lleva más de 20 años investigando sobre esta problemática, los efectos terriblemente dañinos que producen en, en las mujeres y en las compañeras trans eh, la explotación sexual, ¿no? Como una cuestión eh, de salud también. También nos va a hablar de que no hay registros en nuestro país relacionados con, con esta problemática y que Cuando se solicitan algún tipo de registros, eh, bueno, surge esto de, de que ni siquiera en los lugares, en los centros de salud, por ejemplo, eh, también hay una resistencia muy importante de las y los profesionales de salud para comprometerse con esta temática y, y, y nada, bueno, hacer un aporte desde ese lugar. Tampoco existe eso. Así que, bueno... Es un gran desafío, es una desconstrucción, ¿no? porque también está instalado en el, en el imaginario social, como si fuera, nos quieren hacer creer en muchos casos que, que la prostitución es una expresión de libertad sexual, claro. y realmente es una encerrona y una, una mirada eh, de engaño en los que muchas, muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema eh, también también pueden llegar a creerlo. Sí, sí, mucho, pero, mucho también de querer hacerse el distraído realmente, pensando que se trata de una situación donde una persona está haciendo uso de su libertad sexual, uh -huh. realmente es pretender mirar para otro lado, es, es poco decir. Justamente, justamente, pero bueno, eh, nosotros desde acá tenemos esta, esta concientización absoluta y estamos convencidas y... y Yo ayer que charlaba con, con Leonor Núñez, eh, bueno, ella misma me decía que, que nuestra Pampa tiene, es un, un ejemplo a nivel nacional, cuando en aquella oportunidad, desde 2009 creo que fue, se logra la ordenanza a través de la, de la Municipalidad de Santa Rosa para el cierre de los prostíbulos. Eso yes. es un ejemplo. En, en, Se pone como ejemplo en todos los lugares de, de nuestro país. Bueno, obviamente que tampoco eso ha resultado algo mágico y que con eso terminamos con la explotación sexual en nuestra provincia. Sin duda alguna que fue un evento importantísimo, un paso adelante grandioso pero después lo tenemos que acompañar con muchas otras acciones. Y con militancia, sí. Mari, claro. Bueno, sí, no, por supuesto. Que no quede está... nada más en lo gestual, este, sí. va a depender también de, de nosotros, de las personas involucradas en esta militancia que realmente, cuando la pensás en profundidad, es, es maravillosa, Mari, Este, yo personalmente estoy agradecido con ustedes, con vos y con todas las mujeres que de, desde distintos colectivos nos están este, dando una lección permanentemente. Este, este, esto, estamos festejando también que Adriana Longoni, Mónica Molina, Mirta sí, Fioruzzi, sí, sí. Julia Ferreira y Ornelia, Ornella Estefanasi se hayan reunido a trabajar, se hayan autoconvocado para trabajar en este libro que va a ser presentado el viernes y que se llama Prostitución y Trata, Herramientas de Lucha Abolicionista. Creo que La Pampa puede llegar a ser un terreno fértil para que esta lucha prospere, continúe y genere conciencia, por lo menos en estos tiempos, para que en el futuro sea eh, más asequible, se, se pueda conseguir algún otro tipo de logros, Mari. Justamente, y por una sociedad... Eh, que es por lo que luchamos ¿no? por una sociedad libre de explotación sexual eh, tal vez parezca una utopía pero yo pienso que ayer este Leonor Núñez le digo ¿cómo, cómo llegamos a ese camino y bueno con paciencia y perseverancia me dijo ella con las dos P <ríe> y yo digo bueno eh, tendremos que hacer uso de la paciencia y de la perseverancia sin detener la lucha, porque este es el camino eh, no hay otro definitivamente así que, María. así que bueno, nada, volver a invitar a toda la comunidad a todas las personas que nos están escuchando este, a que se acerquen el viernes, a partir de las 19 horas, en la Universidad Nacional de La Pampa, Aula 7 Planta Baja, allí vamos a estar, el movimiento abolicionista pampeano presentando este libro eh, para que toda la sociedad se enriquezca un poquito más Y se concientice un poquito más con esta problemática. Perfecto, vamos a tratar de estar ahí acompañando, Mari, el viernes primero, entonces desde las 7 de la tarde en el aula 7 de la planta Así baja es. de la Universidad Nacional de La Pampa. Te agradecemos este contacto, Mari, por supuesto, como todas las semanas. Gracias a vos, un saludo, un saludo para todas las audiencias. Un abrazo. Ahí estamos construyendo comunicación comunitaria, como decimos siempre, todos los días de Entre Semana, con la columna de Mari Servino, completamos una parte de lo que queremos ser, de lo que queremos mejorar de nosotros mismos. Seguís en Radiocracia y ya son 10 los minutos.